La misma Estamos ante una oposición que la única propuesta política que tiene es judicializar la política y paralizar el Congreso. Donde se demoran leyes que interesan a todas las provincias y a todo el pueblo. Se niegan a debatir cara a cara con la sociedad política esa es la estrategia de la oposición y es una manera de, de desconocer al gobierno estamos ante una oposición violenta tan violenta como la policía de Rodríguez Larreta sí. la misma policía que atropelló con sus caballos a las madres recuerdan? la misma policía que reprime a los manteros, la misma policía que apalea a los jubilados. Bueno, ahora reprime con salvajismo a enfermeras y enfermeros que en el Día de la Sanidad reclamaban por sus derechos, derecho que le quitó el perverso de la reta, a no reconocerle su profesionalismo me pregunto con estos energúmenos queremos cerrar la grieta o mejor esperamos el repudio del gobierno nacional ante este ataque salvaje a los trabajadores de la salud en plena pandemia y si sí, repudiar el hecho y así mostrar que defendemos este a nuestra clase y entonces sí que volvimos para ser mejores. La violencia es la eficiencia de la reta, porque la reta, muchachos, la reta es peor que Macri. Chau, hasta el miércoles que viene, cuídense mucho.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 1819 contundente la mirada de Julio y muchos mensajes que van llegando tempraneando. Eh, Hernán Vázquez, que por un lado manda eh, consideraciones para que las tome en cuenta el Tano Seminara. y Hernán, un señor se va a comprar a este Facebook nuevo, ahora ya me anularon la posibilidad de volver atrás, ¿sabes? Eh, eh, eh. vamos directamente porque no me funciona vamos directamente a Fernando Infante Lima y después les cuento los mensajes que estoy recibiendo pero no puedo ordenar el, el muro como corresponde para tener un contacto directo con la operación adelante Nehuen la batalla de eléctrica a través del tiempo siempre teniendo en cuenta las cuestiones conjunturales que definen cada momento las necesidades las demandas de la sociedad las ...varían su eje rector. La vida pública, ante las nuevas herramientas de comunicación... ...adquirió una sobreexposición imposible de sostener en términos racionales. El cambio, la adaptación, continúa realizándose en movimiento... ...cuando las piezas aún no han encontrado su lugar. En 2010, la ruptura de relaciones entre el gobierno de Cristina Kirchner y el grupo Clarín... Se dio en medio de una dinámica que abra diarios nuevas ventanas que están por encima de las provisiones. Se desató una batalla dialéctica que en el presente continúa con una vigencia y energía arrolladora. El gobierno, como todo ejercicio en función, necesita un relato que, contrariamente a lo que instalan las construcciones mediáticas, es imprescindible para certificar el rumbo, para darle sentido a las acciones de gobierno. Los medios... ...preocupado por la defensa de sus intereses... ...intentan crear sentido común... ...particularmente en las capas medias... ...que es su sector cautivo... ...la idea de crear sentido común... ...es trasladar la carga de sus intereses... ...a sectores ajenos... ...para que lo defiendan como propios... ...los resultados... ...sin perder de vista los particularismos... ...que pueden caber en distintos análisis... ...se pueden trazar en base a los resultados electorales... ...en 2011 Cristina Kirchner en 2015 Mauricio Macri y en 2019 Alberto Fernández. Las elecciones demarcan en cada caso, por encima de la oferta ocasional de los partidos, una nueva clase de liderazgo con predominio del perfil moderado. El interrogante de cara a futuro es saber si la Argentina se puede gobernar sin el amparo de un líder carismático que contenga las expectativas de los distintos sectores particularmente de los más castigados de la sociedad. La batalla, abierta en varios frentes, está a la puerta de, una, de la definición de un nuevo capítulo que, más allá del poder de fuego de los actores, está destinada a definirse en base a una realidad palpable, práctica, tangible, que está por encima de las ideas o del sistema de representación. El tiempo dirá. Bien, nos dice Hernán Vázquez para el Tano, un señor se va a comprar un pantalón, se lo prueba y dice este pantalón tiene olor a repelente en una pierna, el vendedor le dice es que está 50% off <ríe> y pregunta si el Tano va a hablar de la pelea de Tini, esto es él con Yatra porque la engañó. ¿eh? Bueno, bueno, lo, lo tomamos en cuenta y se lo pasamos. Aquí Paulino eh, César Martínez, hola Gaby, hoy te acompaño hasta el cierre, presente desde Palermo. Estoy totalmente en contra de que los chicos tomen clases en las plazas, una inoperancia más del gobierno de la ciudad. Te mando un abrazo fuerte y creo que hoy seguramente recordarás a la novia del Paraná, Ramona Galarza, un exponente de la música litoraleña. Saludos a los compañeros. Paulino, ayer dos horas con Ramona Galarza. Fue el programa especial de Ramona Galarza. Dos horas estuvimos evocándola con, con la pasión que corresponde aquí en La Señal. Eh, pero podemos escoger algún tema para pues, seguir refrescando en este presente. ¿eh? Eh, dice Hernán Vázquez, los medios dicen que el impuesto a la riqueza se puede trasladar a los precios casi como cualquier otro impuesto dependiendo de la elasticidad de la demanda y la oferta, pero eso es un detalle, por Dios, lo que hay que escuchar. Aquí nos pregunta Faustino Velasco si el barbijo... Es picoteado por el loro ¿eh? que brutalidad los canas que reprimen a los enfermeros son tan municipales como ellos bueno vieja historia de la fuerza de seguridad de que sector social proviene Juan Nieves, Alberto Ortiz Emiliano Vidal, Hernán Vázquez Julio Ruiz, Aldo García Walter Rabioso Jorge Luis Rainich, Gabriela Reartes Jorge Andrés Benedetti los amigos de la señal música Dora Cordone, Machocho Fernández Y en la portada, si vio el aviso del programa de hoy, están Xi Jinping y Vladimir Putin tomando mate. Arriba la música. Usted lo pide, usted lo tiene. Un fuerte abrazo, Paulino, toda tu música. ¿eh? Y un fuerte abrazo, César Medina, que anda por ahí, también recordando a Ramón La galarza Ahí va. <música> Jo ja de nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor. Al hallarme m'ambrer, la culpa mantéreco de todo lo que he sufrido. Por eso que ha venido a Canguetélico. ¿Ali que enderezarai un día a este cantor? Le has dicho llena de amor, de regenta ai engaite Si existen en teu pensamiento Aquel puro Dereko bat xerege, Annim de potxe, Anguetzenndi bei, des sengañoite, mante areko, xai cuai, Chea cataú, Derregue, txeu pexeigo, An de potxe, angatzenndive, tu amor, sola y tristeza y dolor, al verme lejos de ti, culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido, por eso es que he venido y triste, muy triste estoy, nunca vayas a olvidar que un día a este cantor le has dicho llena de amor, sin ti no podré vivir, Por eso quiero saber si existen tu pensamiento aquel tu sentimiento que me supiste tener olvida mi bien el enoquel que si nuestro amor irá dársela ser porque comprendí que no se sé vivir así sin tu querer aninde pochi angecindi bit sin ganyote mantearéco cendequa hai chi acatave de